11 de la mañana, 44 minutos, y recién lo contábamos en el informativo: habrá paro nacional docente. El ministro de Educación, mientras tanto, Esteban Bullrich, sostuvo que no habrá modificación del acuerdo salarial docente firmado en el mes de marzo. Por eso, distintos gremios están llevando adelante un paro nacional en reclamo de la apertura de paritarias, mayor presupuesto educativo y para denunciar el cierre de programas socioeducativos. El gremio que nuclea a los docentes universitarios, la CONADU histórica, resolvió por una unanimidad Convocar al Paro Nacional de 24 Horas y a la movilización, además de convocar a otras jornadas nacionales de protesta y difusión para el 6 y 7 de septiembre y una movilización nacional educativa para el 16 de septiembre, con motivo de recordar los 40 años de la Noche de los Lápices. Ya estamos en comunicación con Antonio Roseló, secretario adjunto de Conadu Histórica. Antonio, buenos días. Diego, te saluda. ¿Cómo estás, Diego? Un saludo al equipo y a toda la audiencia. Antonio, comencemos con las principales demandas de esta movilización y paro nacional de la jornada de mañana. Lo primero, la apertura de paritarias. ¿Cómo llegan a la necesidad de tener que pedir esta reapertura? Bueno, mira, el tema, como toda la audiencia sabe, el pueblo argentino lo sabe, el cuatrimestre pasado fue para nosotros un exigente plan de lucha, el más largo de una federación nacional privada o pública, 22 días de huelga. Puebladas en todo el país, marchas a las p l a z a s públicas, más de 100.000 personas movilizadas en la semana del 12 de mayo, de las cuales más de 70.000 fueron al Ministerio de Educación y más de 30.000 a la Plaza de Mayo. O sea, fue una movilización popular, trascendió a los gremios universitarios, a la Conado histórica, a las federaciones estudiantiles, fue la gente que salió en defensa de la educación pública. Con ese brutal plan de lucha, nosotros. Quebramos la pauta del gobierno, que era de un 15% para el año, y la llevamos a un 35%. Ahora, Pratgaes, en Wall Street, dijo que la inflación va a superar el 42%. Evidentemente, a pesar de todo eso, nosotros tenemos que ir por lo que nos falta. Nosotros tomamos los datos oficiales, ni siquiera estamos discutiendo con esto. Rodríguez Larreta dice que la canasta básica total para una familia tipo en la ciudad es de 20 mil pesos. Nuestro salario inicial. Es de 17 mil pesos, estamos por debajo entonces de la canasta básica, y cualquiera de las inflaciones de San Luis o del de,、eh, gobierno de la ciudad que toma el gobierno nacional como referencia ha superado el 38% y nosotros hemos cobrado al momento solo un、eh, 18% de las cuotas, porque lo que no pudimos vencer es las cuotas y el impuesto a las ganancias que nos golpean de ambas formas para、eh, reducir nuestro salario efectivo. En este sentido, lo primero que pedimos es la apertura de la paritaria r a Nos lo pedimos mañana, ya lo pedimos el 2 de agosto, con estos datos que te estoy diciendo. El Ministerio aún no nos ha respondido. Hoy a las 16 tenemos una reunión, vamos a insistir. Pero ya nos chocamos con la declaración del ministro b u l l r i c h del día de hoy, que no va a reabrir la paritaria porque los salarios han sido aumentados de alimentación. Bueno, evidentemente vive en el país de la s maravilla, s porque no dan los números para ninguno de los niveles educativos en ningún punto del país. Que la inflación haya sido menor al incremento de los salarios. Antonio, de los otros puntos claves para el Paro Nacional de mañana es el presupuesto educativo, el pedido de mayor presupuesto y para denunciar también el cierre de programas socioeducativos. Contanos un poco acerca de estos dos puntos. Bueno, mira, primero, ¿eh? hay un mito con el presupuesto que hoy se está manejando. El presupuesto que hoy se está manejando, Bulrich l y m a c r i lo votaron q u i s i r o f y Cristina. Esto lo queremos dejar bien claro porque esto Están aplicando el ajuste que nos impuso el gobierno anterior. Y lo que van los rectores y el gobierno Bullrich, y Pratgay y Macri es por más ajuste e l presupuesto del año que viene. Le han puesto ya un techo, esto ya es oficial lo que te estoy diciendo, e l incremento del presupuesto educativo. Hola. Sí. Que solo contempla el aumento de salario que conquistamos con la lucha. Ni siquiera pone la pauta salarial para el año que viene. Esto implica que, por ejemplo, hay más de 25.000 docentes que no cobran salarios en todo el país que van a s e r en la misma situación. Comedores educativos para alumnos, para no docentes, para docentes, en distintos puntos del país, desde Río Grande a Misiones, que se han quedado definanciados. O sea, así como, por ejemplo, Vidal dice que aumentó el 100% el valor de la vianda para los colegios primarios, bueno, esto no ha sucedido en las universidades públicas. Y queremos desmitificar también los 500 supuestos millones que el gobierno de Macri le concedió a los rectores, que ellos aplaudieron con fer, fervorosamente, empezando por el rector Barbieri, quien iba a ser ministro del c i o、eh, l i Eso es una mentira. Se utiliza como un peaje a las universidades porque ese dinero va a las privatizadas. O sea, van a las empresas de luz, gas y teléfono de cada lugar, cooperativas, multinacionales o estatales, y no, la universidad solamente va a hacer un pase de mano de un lado al otro. Por nosotros que se lo den directamente a las privatizadas o mejor aún que se nacionalicen los servicios y sean gratuitos para la universidad. No pedimos tarifa social, no pedimos incremento para esto, pedimos terminar con los tarifazos para el pueblo argentino y por cuanto para las universidades públicas. No mendigar 500 millones de pesos, 1% del precio de esto, para que se les pague a las privatizadas su tasa de beneficio s que j u g a a n al exterior. ¿Por qué están pidiendo también la derogación de la Ley de Educación Superior? Bueno, esto es. La piedra de clave de toda la situación por la que pasa la universidad. La ley de educación superior tiene 21 años, la creó Menem,、eh, la aplicó Dualde, la aplicó De La Rúa, la aplicó Kirchner y la aplica Macri. Es la privatización y la mercantilización de la educación superior. ¿Por qué privatización? Todos dicen, ¿usted tiene un mito con esto? No, no, mira,、eh, por privatización. Cobro s de posgrados, cursos de idiomas, cursos de extensión universitaria, por actividades culturales, las universidades públicas, hoy, sumadas, facturan más que las universidades privadas. O sea, es un mito ya que la universidad estatal es gratuita. Se, cursa, se cobran hasta los cursos de ingreso. Y digo de ingreso porque la ley los prevé, y en base a eso que prevé la ley, ya el rector de la matanza. Terminó con el ingreso irrestricto, a c a s i 100 años de la reforma universitaria, sacó un fallo con la justicia cómplice para terminar con el ingreso irrestricto a la universidad pública.、A、esto se sumó la Universidad de Río Negro, que está regida o、oh、casualidad como rector por el primer secretario de políticas universitarias, el creador de esta ley bajo Menen, el señor Del Bello. Lo segundo que hace esta ley es crear la CONEAU, o sea que los contenidos no son decididos ni por los. La clase trabajadora, de los sectores populares de cada región del país donde hay una universidad, sino que son r e c i d a s por un grupo de tecnócratas de acuerdo a los dictados que le hace p e c h í n Monsanto, etcétera, que son los que rigen la verdad en la acreditación de las carreras, la Organización Mundial de la Salud, no lo que necesitamos nosotros, las mayorías populares, las clases trabajadoras, sino lo que nos dictan desde afuera los organismos imperialistas. Y esto porque. Prevé los acuerdos de Bolonia, que es algo de complicado de explicar a la audiencia, pero que es degradar los estudios de grado, potenciar los posgrados, arancelar los posgrados. Hoy, para que entiendan, un profesional que sale es difícil, que consigue un trabajo normal, tiene que hacer un posgrado, y hay posgrados que valen ya hasta 200 mil pesos en las universidades públicas. Es realmente una estafa, y sobre todo garantiza, para terminar con este tema, El gobierno por parte de las c a m a r i l l a s profesionales. Por ejemplo, acá hubo un rector en la Universidad de Buenos Aires llamado el Dr. a l u i r de la de Facultad de Veterinaria,、uh -huh. para formar lista, para ser decano, por c u a n t o rector,、eh, hay que tener por lo menos ocho profesores titulares regulares concursados para formar lista. En la Facultad de, de Veterinaria perdón, había solamente doce profesores. O sea que siempre había lista única. Tanto hablan de los intendentes del Gran Buenos Aires, los varones, tanto hablan de los sindicalistas que se reliquen permanentemente. Bueno, los decanos y rectores hacen lo mismo. Una vez más, vuelvo al caso de la Matanza, que desde 1989 tiene el mismo rector y ha pasado por Menem, Dualde, Espinosa, Madario, Macri, etcétera, etcétera. Ellos se reconvierten, son parte del sistema, son parte de la decadencia del sistema universitario. q u e expulsa al 80% de los que ingresan. Es peor que lo que se habla de la educación secundaria y de la educación primaria en el país. Solo dos de cada diez ingresantes logran terminar la universidad. Esto, esta camarilla profesional demuestra que es un fracaso gestionando el sistema, que de inclusión tiene poco. Y lo que queremos es terminar con esto, democratizar el sistema y reformar la universidad bajo nuevas bases sociales. Antonio, te escucho y lo que vemos es un proceso de algún modo de vaciamiento, de mostrar al Estado como ineficiente, como burocrático, incluso como generando violencias por abajo, con el fin de aparentemente privatizar todo lo que se pueda dentro de lo que hoy está en manos de la educación pública. ¿Esta es la ecuación un poco que se arma cuando vemos todo el panorama? Así lo decimos hace 21 años. O a s que lo mantenemos completamente y por eso es que. Lo único que yo que te agradezco que dieras el cronograma, porque como ves, nosotros desde la Conado Histórica estamos planeando un semestre, un semestre de lucha junto a los sectores populares, junto al movimiento estudiantil, con el resto del c o m p r t i d o docente. A lo que le agregamos la exigencia de un paro nacional a todas las centrales sindicales y un plan de lucha para terminar con esta situación de despidos, privatizaciones, expulsión cesantía. s Pero eso sí es lo que pasa, tal cual lo decís, hay un vaciamiento, una burocratización, una tecnocratización. En contra de la mayoría popular. Y nosotros queremos una educación al servicio de la mayoría popular. Lo último, Antonio Bayer se reunificó la CGT. ¿Para Conado Histórica significó algún tipo de discusión, algún、eh, halo de esperanza en algo? ¿Lo han discutido? Sí, no, lo hemos discutido y tenemos clara la situación. No hubo ni tal unidad y menos hay lucha. Esta es una CGT que se ha armado para el ajuste al servicio de Masa y Macri. ¿Por qué? Bueno, los tres secretarios generales electos, dos. Son diputados de masa y uno, vía Facundo Moyano, que es el m i o tiene relación directa con el sector de masa. Dos, lo práctico, lo más concreto. Si yo te digo, llego, llego de Marte y digo, miren, multiplicaron por cinco las tarifas y、eh, solo hubo por 1,3 se aumentaron los salarios. Hay 200 mil despidos sobre 10 millones de trabajadores formales. Más un millón sobre el resto de los trabajadores informales. Cayó el salario entre 10 y 15 puntos.、Eh, existen sindicatos. El marciano me preguntaría: ¿cuántos paros generales hicieron? Ninguno. Bueno, evidentemente, t o d a l a d i r e c c i ó n e s parte de la Junta. Antonio, te llevas este programa con esa idea. Te mandamos un saludo y, bueno, la convocatoria entonces para la Jornada Nacional de Paro mañana, más todas las otras fechas que están convocando desde CONADU. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para vos y toda la audiencia. Antonio r o s e l ó secretario adjunto de Conadu Histórica, Paro Nacional Docente. Mañana los docentes universitarios, además, convocan para el 6 y 7 de septiembre de cara a la movilización nacional educativa y el 16 de septiembre también con motivo de recordar los 40 años de la Noche de los Lápices.